Hay un conflicto en la localidad del Maitén, ahí en el Cerro León, Cerro también llamado Azul, eh, por por bueno, un avasallamiento de territorio que se viene llevando desde hace un tiempo, ahí la comunidad Cañío está resistiendo desde hace tiempo y estamos en comunicación directa con Javier Cañío el miembro de esta comunidad que nos va a estar contando un poco un resumen de qué está pasando por allí Javier, buen día, ¿nos escuchás? Eh, buenos días, buenos días la audiencia ¿Cómo va todo por allí? Sí, bueno, casi resistiendo tarde, casi un largo tiempo ya Así es, sabemos que ese espacio, ese cerro, bien codiciado por algunos sectores de, de allí, del Maitén y de otros de otros lugares de la comarca, eh, bueno, se está queriendo avasallar ese territorio está en un conflicto también judicial desde hace un tiempo. ¿Nos querés contar un poquito cómo, cómo se viene llevando adelante y qué está pasando hoy ahí? Eh, bueno, les comento, hace, hace aproximadamente uno. A municipal y de su alto territorio queriendo eh, con, construir pistas de aquí es un edificio, es un refugio eh, no es, prácticamente no es un refugio mm. es un edificio no es bueno, debido a que la justicia tuvo que intervenir ya que nos está respetando las comunidades que estamos en, en el territorio no, no sé, yo aviso Eh, serio, ¿no? Este, bueno, debido a esto actuó la justicia y hoy por una acción de amparo una medida cautelar este, de no innovar, no se pueden realizar eventos y un tipo de modificaciones en el cerro Recordemos que para este refugio y, y este acceso que se hizo a este hotel, ¿no? Como lo llamás vos, que, que no es para nada un refugio, se, se avasalló ahí con todo el, el bosque, con el bosque de Lenga, antaño, que, que existe en esa zona. Eh, bueno, querés contar un poquito también cómo se viene dando esa situación y esta semana qué fue lo que lo que ocurrió ahí en en el cerro. Sí, en su momento, bueno, sí, con máquinas se sí, movilizaron, se construyeron, y bueno después pues con el tiempo hicieron una tala bastante amplia ahí, el en el, el eh, bosque una, una faja de 30 o 40 metros por 400 puntos metros de largo y bueno hoy eh, por un tiempo se había eh, calmado no pero bueno la gente está sigue sigue con su atropello sigue la comunidad y bueno Hoy estamos prácticamente acá en, eh, a pie del cerro, eh, hace unos días atrás bueno, entraron un grupo de personas a trabajar en cerro, bueno, las comunidades nos hicimos nota el, hacia el municipio, si, de dónde había salido la utilización, porque hablan hagan, digamos, el, bueno, el, ¿Y ustedes tuvieron contacto mientras trabajaban ahí en la...? Sí, eh, justamente yo el día que andaba recorriéndome junto con con una persona ahí, eh, que, que hizo ver él, él era el organizador del evento y que pregunté de dónde era. Ajá. Bueno, justamente se presentó como Fabián... del del todo que estamos en conflictos y ya hay hasta hasta la justicia y una media campaña ¿eh? de no innovar, de no hacer ninguna modificación en el, en el lugar. Eh bueno, esta persona no no es muy importante lo que yo les expliqué, al otro día siguió trabajando, bueno, hasta que terminó el el cómo se dice del no nos iban a iban a realizar el evento así que bueno te, yo te avisé al abogado que están llevando el, la causa bueno los abogados tomaron sus sus medidas no o sea, bueno darle aviso al, a la gente que está organizando nos citaaron por carta de documento así que bueno la reacción de esta persona fue Eh, ...llamando, llamarme por teléfono a mí... ...el señor Fabián Galupo... Eh, ...bueno, diciéndome que... ...yo le... ...con los abogados, con mi abogado... ...le había mandado una carta de documento... ...y bueno, que él... ...por parte de él se iba a movilizar... Eh, ...me iba a traer cuatro mil, cinco mil personas al cerro... Este, ...bueno, en tono amenazante... ...así que, bueno... Pese a todo eso que pues, las comunidades nos organizamos hoy, bueno, de, de, de, que hicimos nota al municipio y recibimos la la conciencia que desde el municipio no salió ninguna autorización para para hacer un evento acá en el, en el cerro, bueno, así que, bueno, por ese motivo estamos acá organizados. Y, y se acercó algún ya competidor, esta, la organización era para el día de hoy, para el día de mañana, este evento, y ya hay competidores que se fueron acercando a otras localidades de Maitén, algún lado, para para querer ingresar, o, o todavía no? Bueno, hasta hace momento eh, llegaron como cuatro personas, bueno, se explicó la situación, y bueno, se entendieron, parece que entendieron, así que con buenas con buenas palabras se retiraron del lugar, y bueno, justamente en este momento otras personas más, con bicicletas, autos. Y bueno, estaría bueno si alguien de, de, de allá puede venir a, a apoyar a las comunidades, y bueno, que, que solo estamos pidiendo que nos respeten eh, como comunidad, ¿no? Tal cual. Javier, bueno, desde acá nos solidarizamos con, la, con, la, con las comunidades de allí del Cerro León, Eh, vamos a estar siguiendo lo que pasa allí Sabemos que están cortando la ruta Que están impidiendo que se realice Este evento que no tiene ningún tipo De autorización También sabemos que el Maite Hoy está, podría decirse Institucionalmente ahí Con recibimiento de, de autoridades Va a estar el gobernador por allí dando vuelta eh, Creo que sí es que se acerque alguna persona que, que está organizando el evento.